Sí, estamos esperando un poquito invitar quizás al presidente Evo también para que nos ayude con el tema de los ítems eh, hoy en día funciona un turno y creo que semejante infraestructura tendría que funcionar en tiempo completo para que funcione en tiempo completo nos estamos haciendo una invitación al Ministerio de Educación al Ministro de Educación al, al mismo presidente Evo para que vean que Estamos cumpliendo con la ley 070, Abelino, Ciñane, Elizardo Pérez, que nos indica que debemos también invertir en la educación especial, educación alternativa y educación regular. Entonces, para eso estamos esperando la confirmación, porque es un proyecto muy social, diría yo porque hay niños que de verdad son discriminados en las unidades educativas regulares, tanto por los docentes como por sus compañeritos mismos. Ahora con la ley 070 hay profesionales y que estudian exclusivamente para educación especial. Entonces si está especializado es mejor que fortalezcamos el nuevo módulo que hemos construido que funcione a tiempo completo.